Radio Nacional Argentina presenta. Argentina tiene historia. No es de nadie, es de todos. Conocela, disfrutala y vivila. Argentina, Argentina tiene, historia. tiene historia. Con Jorge Alperín, Noran Chart y Santiago Varela. Por la radio pública. Aquí estamos, desde la Feria del Libro, todavía borrachitos con la noticia de ayer de que se nos ha nominado como al, al Martín Fierro por, como Mejor Programa Cultural. Eh, en fin, estamos... Pero, y no piense que era. se me va a pasar, eh. sí. no tengo la más mínima gana que se me pase. <ríe> y después del 22 de mayo, ganemos o no, no se me va a pasar tampoco. Bueno, ahí, ahí estamos. Históricos. ¿eh? ¿Cómo andamos? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Un día... Qué, qué espectacular está la, la feria. La feria está hermosa. En este sí. marco, porque la gente le da como muchas más ganas de venir, está bueno. Sí, le comentaba recién a nuestra invitada que eh, después lo vamos a decir, quién es. Eh, uno cada vez descubre que en la feria te encontrás cosas que nunca te vas a encontrar en el año. No, realmente en la ¿Es librerías. el lugar para encontrar los libros extraños y raros? Es aquí en la feria. Es aquí en la feria. Sí, Además es un... Ibas a decir algo. Sí, que Te iba a decir que igual a mí me cambiaron un eje. No sé si te acordás que el año pasado yo conté que siempre me gustaba venir acá y que me iba a los estantes, las fuerzas armadas, del uh -huh. colegio militar y demás. Porque lo que me gustaba era ver esa literatura a la que uno no accede... Ahora sí vas, tienen libros sobre derechos humanos. Tienen un montón de cosas a las que yo accedo normalmente, así que les voy a pedir que pongan también los otros. Está bien, está bien. Bueno, aquí estamos. ¿Cómo está, Grace? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, aquí siguen los festejos, ¿no? ¿Te imaginas? Está Cano, está Agustín y entonces estamos aquí festejando hasta que vuelvan. Bueno, y la verdad que Radio Nacional tiene eh, también eh, ternados, tiene nominados también al mejor conductor, a Héctor Larrea, nada menos que este año son 50 años de radiofonía, y también al programa Las Dos Carátulas que conduce Nora Masi. Así que ahí estamos todos prendidos. Sí, a yo yo lo que les quiero decir es que además yo te digo que el promedio de mensajes que hemos recibido... Yo no sé en la radio, Grace, vos contanos, pero lo que es en los en Facebook y en el, los personales uh -huh. ha estallado la gente saludándonos, se lo sienten casi como propio. Y esto es mucho más de lo que nosotros queríamos lograr, que sintieran esta terna como propia porque Así te dice es. vamos a ganar. Muy que dicen, ganamos bien. todos. Bueno, bueno, ya ganamos al ya ganamos, ya ganamos, Ese es el premio. Este, así que nos damos por muy felices. ¿Usted tenía algo que decirme? Sí, para yo tengo el... un pequeño chivito que es del foro judeo argentino, Forjar, uh -huh. que hacen un homenaje a Tato Bores y lo hacen en la Asociación Cristiana de Jóvenes. Ajá. Así. No acá en la feria. No acá en la feria. Lo uh -huh. hacen en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en la calle Reconquista 439 y en el cual van a estar eh, Norberto Rodríguez, que es el secretario general, Jorge Yushen eh, Carlos Ulanowski, Alejandro Borstein y un servidor. Gente y, conocida, digamos. Y un, eh. un servidor que aquí le está hablando. Gente amiga. ¿A qué hora es? A las 19 horas. ¿19? ¿no? Entonces, <risa> ¿la dirección? ¿La, la, la dirección Reconquista 439, Asociación Cristiana de Jóvenes, Eh, foro judío argentino, o sea, mezclamos, es muy ecuménico todo. Sí, por eso muy están ecuménico. tan bonitos los dos, muy están ecuménico. igualitos. Muchas gracias. ¿eh? Están igualitos. Nos sí. vestimos juntos hoy. O sea, para hoy Salir. Son del mismo colegio y salieron. Sí. <ríe> Todos somos bonitos siempre. A no, a veces no, cheden. Hoy están muy bonitos, no. están producidos. Graciela, sí. ¿cómo, ¿cómo se comunican los oyentes de Argentina tiene historia? Como siempre estamos en el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-22-0870, al valor de una llamada local, nuestro mail, donde han llegado muchos mensajes, yo estoy abriendo en este momento. Argentina tiene historia, arroba Radio Nacional. .gov.ar y nuestro blog también para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, argentina Después les cuento todos los mensajes que llegaron después del programa. Pero buenísimo, ¿eh? Muy bien. ¿Y de qué vamos a hablar hoy en Argentina tiene historia? Había una vez Cuento del cuento del cuento Resulta que Martina no quería irse a dormir El papá le dijo Si te recuestas un rato en la cama te cuento un cuento Y le contó Resulta que había una vez Un chanchito que no quería dormir Entonces el papá del chanchito le dijo Te voy a contar un cuento Y le contó Resulta que había una vez un gatito que no quería dormir. Entonces el papá del gatito le dijo, ¡Te voy a contar un cuento! Y le contó, ¡Miau! Resulta que había una vez un perrito que no quería dormir. ¡Miau! Entonces el papá del perrito le dijo, ¡Te voy a contar un cuento! ¡Miau! Y le contó, Resulta que había una vez Un monito que no quería dormir Entonces el papá del monito le dijo Y contó dos animales más Y Martina se durmió Y colorín colorado Este cuento ha terminado El tema del día En Argentina tiene historia Literatura infantil un género en el que han incursionado grandes de la literatura adulta como Horacio Quiroga Pero al que también han hecho grande Gente como María Elena Walsh, como Javier Villafañe, como Germán Verdiales Y donde hay brillantes ficciones de otras generaciones de escritores Como Laura Debetach, Graciela Montes, Graciela Cabal, Elsa Bornemann, Pablo de Santis y Ana María Shua Nuestra invitada de hoy para hablar de este tema puede contar muy bien cómo le va en la feria ¿Por qué figura de las dos ferias? De la feria que ahora está teniendo lugar, la 37 edición de la Feria del Libro y de la Feria del Libro Infantil que se desarrolla anualmente según creo en agosto. Es una de nuestras escritoras más reconocidas y su literatura recibió muchos premios realmente, además de, entre otras cosas, la beca Guggenheim. Pero además, si contamos todos los libros que escribió para adultos y para chicos, sospecho que, si no es la más prolífica escritora argentina... Le anda, pegan el poste. Anda por allí. Estoy hablando de Ana María Ayua. ¿Cómo te va, Ana María? Muy bien, ¿qué tal? ¿Hiciste eh, no Me, más de me di cuenta libros? que estaba escribiendo mucho un año en que... Eh, para la Feria del Libro hicieron una especie de juego Para los lectores Y una de las preguntas era ¿Cuál es el último libro de Ana María <risa> <risa> <risa> <risa> Era bueno, muy pero difícil estás en <risa> más de 100 libros Sí, contando todos los infantiles Pero todos los autores infantiles Tenemos muchos, muchos libros Porque hay libros que son muy cortitos Y que se rellenan con ilustración Para mí, a veces un texto de 300 palabras Que es una página de computadora Eso ya es un libro. Claro. Leo una cosa muy provocativa que dice Ana María Chua. Yo he publicado muchos de mis cuentos como literatura de adultos y como literatura infantil sin hacerles ninguna modificación. ¿Es posible eso? Sí, sobre todo cuando estamos hablando, de, digamos, hay un punto en que la literatura infantil y la literatura para adultos se confunden. ¿no? Yo creo que un chico de 12, 13, 14 años no es más que un adulto joven, entonces la literatura que uno escribe para chicos de esa edad es también literatura para adultos. Uh -huh. Eh, y esos son los cuentos que de pronto han pasado de, de un sector al otro ¿no? De, de los libros infantiles a los libros para adultos le cambio el título Ajá, pero, sí. <risa> pero perdón pero digo, cuando vos escribes para un chico sí. tenés que tener en cuenta ciertas cosas sí, pero eh, yo insisto para mí un chico, hay, hay quien piensa que un chico de, de, de 12 años eh, bueno, es un niño y yo pienso que un chico de 12 años un chico, una chica de 12 años es un adulto joven al que nuestra sociedad no le permite reproducirse o no ve con buenos ojos que se reproduzca. Eso es un, un adolescente. ¿no? ¿Un adolescente qué es un adolescente? Es eso. Un adulto joven al que esta sociedad no le permite reproducirse o digamos no ve con buenos ojos que lo haga. Porque si no, digamos, en, en una sociedad más sencilla, más más elemental, eh, a los 12, 13, 14 años, bueno, los muchachos y las chicas empiezan a, a formar pareja, a tener hijos y, y se dedican a cuidarlos y a cazar y pescar lo necesario para darles de comer. ¿Y un chico de 8? Un chico de 8 no, un chico de 8 está en otra etapa biológica, no tiene todavía desarrollado todo su eh, pensamiento lógico, y tienen menos vocabulario y bueno y tienen menos experiencia y tiene menos intereses o sea el abanico de intereses el abanico está... de intereses yo no sé si son menos pero sí está son un poquito más acotados sí, sí. un poquito más son acotada. distintos no lo que para el adolescente es el sexo para el niño es claro. lo escatológico claro. vamos a decirlo con una bueno, palabra está fina y elegante ah. está. Eh, sí. yo te quisiera hacer una una pregunta Aclaro que yo me crié con Vigil y la hormiguita viajera. Claro, yo también. ¿Qué te trata, Anche? Yo también, claro. Vigil nada, también bueno, se claro. crió con la hormiguita nada, viajera, nada, había una versión. El, el, el, <risa> nada de escatológico. El, ¿Cómo se llamaba el peli cascariplumi? Pues sí, ¿no? la... sí, sí. Soñando peli cascariplumi. Eh, Soñando eh, peli cascariplumi. Claro. ¿cómo, ¿Cómo fue cambiando la temática? ¿Cuál es tu visión al respecto de Bueno, nosotros de... tuvimos una época. Eh, Nosotros, y es, esto es una cuestión internacional, hubo una época en que eh, se estimaba por sobre todas las cosas el melodrama para adultos y para chicos, y eh, los cuentos que se consideraban apropiados para niños eran mejores cuanto más hacían llorar al niño. Sí, sí. De, de los apeninos <risa> a los andes. melodramáticos al mango, de los apeninos a los andes. Germán Verdiales, sí. Álvaro Yunque. Planta eh, de Naranja Lima. No tan, no, eso tiene es muchas serio. cosas, no es no, melodramático. Pero es, triste. Eh, no, no, no. es triste y pasan cosas, pero no es melodrama. Pero yo digo melodrama, melodrama, puro. sí, melodrama puro, puro y duro. Este, de llorar. Y, <risa> y entonces, bueno, durante largo tiempo eso fue lo, lo que se consideraba ideal para los chicos. Eh, después vino la época de la psicopedagogía malentendida, en que parecía que todo podía, digamos, entre los 50 y los 60 se produjo el cambio y parecía que eh, todo lo que propusiera cualquier tipo de conflicto podía afectar la frágil psiquis de los niños. Y sin conflicto no hay cuentos sin conflicto no hay historia. Y entonces se produjo una literatura infantil durante como 30 años, como pasada por la bandina, donde realmente eran cuentitos en los que no pasaba nada. Entonces, ¿qué pasó con nuestros mejores autores? Se escaparon por el lado del humor. Y entonces, bueno, ahí apareció una Marielna Walsh y bueno y, y muchos la siguieron y el, el humor fue como una grieta por donde se podía escapar la literatura, porque si no era pura ñoñería. Vos decías que en el cine se podía dejar que los pibes vieran situaciones de terror, ¿no? En la televisión podían ver las cosas más espantosas, terroríficas, este, torturas, y, um, balaceras, como <risas> se, se decían en alguna época, este y, y muertes y horrores de todo tipo, ¿no? en la tele, eso no pasaba nada pero eh, si se trataba de un cuentito, mejor que fueran unos animalitos que se, no se llegaban a pelear entre, no se pegaban entre, pero uno podía enojarse con el otro y entonces ¿Y miraba para eso? otro lado. Eso duró hasta hace bastante poco, digamos, hasta fines del siglo pasado. <risa> los agarre, ¿eh? no, el... ¿sabes por qué? El... A... del siglo XX. Te pregunto por qué los noventa. Te pregunto porque, 90, te pregunto porque 80, yo crié a, a mi hijo con cuentos de, de terror contados por autoras impecables y maravillosas argentinas, con todo lo que tenía que ver. Eh, digo, pero con toda esa validez. Con toda esa validez que se le daba a los cuentos estos de, de fantasmas y de manejar pero, el miedo. ¿Pero esto... cuáles cuál cuentos de terror por autoras argentinas? Mira, ahí, yo en este momento me, me agarrás offside, claro. pero me estoy acordando perfectamente digo, de todo eso. Más allá, además, de todos cuentos que tenían que ver, por ejemplo, con, el, con La Paz y con todo ese tipo de cosas. Claro. Sí, pero sí, había sí. y toda una colección incluso se llamaba Elige tu propia aventura, que me acuerdo perfectamente claro, que Claro, Elige en tu en propia cruz, aventura era muy lindo, muy divertido, pero ¿no eran argentinos, No, eran, eso no, yo tenía te diciendo afuera. además, yo sí. ahora como tengo la computadora voy a buscar los cuentos estos claro. porque no te quiero macanear con ninguna autora que no sea <risas> posible, pero los recuerdo perfectamente haberlos tenido. Sí. y pero era no, es muy es divertido que... para ellos. Esto claro, a los chicos les encanta jugar, con, jugar el con el miedo y manejar el terror, claro. claro, seguro. A mí me empezaron a... El primer libro de miedo para chicos, eh, yo creo que fue el de, de Miedo, Miedo, Miedo sin Humor, fue el de Elsa Bornemann, claro. que abrió camino. Bueno, eso, yo no quería... ¿A cuál te no, referís, Ani? Eh, eh, ¿Cómo se elefante... llama? No, No, no, no, no, no, no. no, no, no, no. ahora no, lo, lo busco. Yo lo no, es socorro. Socorro, Socorro. Socorro. Ese bueno fue, acá hay eh, otro criado con esto que es fue el, el productor ese fue el libro que, claro, ese fue el libro que abrió ah, camino a otro tipo de conflicto uh -huh. y, a, y a otro tipo de, de literatura infantil es espectacular. fue muy importante, gracias a Socorro yo pude publicar después Fábrica del Terror, exactamente, el tuyo Corro. Fábrica del Terror, claro, claro, ha sido claro. Un... pero bueno ya estamos en los noventa. Ahora, dijiste claro. dos cosas que claro. me hacen pensar en la censura 80, en el libro infantil. 90, 80, 80, 90, claro. Estoy pensada. Por un lado decís que no se debía hablar de grandes conflictos eh, para los chicos en una época. Por otro lado mencionaste al Sabor Neman que ha sido prohibida en su momento. ¿Hay mucha censura en el libro infantil? No, No, hay mucha censura, sí, sí. Hay mucha censura en el libro infantil, seguro. Eh, no, me, me decían ¿No? acá que yo fui prohibida, pero no, porque yo en el, eh, del 76 al 83 era muy joven, recién empezaba a publicar. ¿Tus libros nunca tuvieron inconvenientes a posteriori nada? ¿Nunca fueron? No, lo que hay es mucha censura. Eh, primero hay una gran autocensura, hay una enorme autocensura, porque el autor que empieza a escribir para chicos, eh, lo primero que piensa es que digamos, con una gran soberbia para poder influir de alguna manera sobre la mente de los niños y convertirlos en mejores seres humanos. Entonces, <risa> esa tarea? inmensa y absurda soberbia generalmente se traduce en autocensura, porque bueno, uno carga con semejante responsabilidad, y en eh, una literatura moralista digamos, quizás con una nueva moral, quizás con mucha ecología. En o... otras palabras, en un bodrio. En un bodrio. Un bodrio, <ríe> en un bodrio, claro. O sea, se reemplaza la vieja moralina por la nueva moralina y estamos siempre en lo mismo. Uh -huh. eh, y bueno, y por otro lado, eh, lo, que, lo que pasa es que, bueno, hay, eh, hoy la literatura infantil en Argentina está promovida por la escuela. La literatura infantil entró en la escuela. Eh, las maestras piden los libros infantiles y los chicos los leen y los padres los compran. <risa> eh, y entonces, y las editoriales trabajan sobre todo para la escuela. Uh -huh. eh, entonces, lo que no entra en la escuela no entra en la editorial. Hay otra forma la de la escuela, censura. claro, y la escuela naturalmente tiene sus condicionamientos, lo que a mí no me parece mal, me parece correcto que la escuela diga, bueno, este tipo de literatura es lo que nosotros queremos. Pero en las editoriales no publican otro tipo de literatura, claro. publican solo lo que la escuela acepta. Y eso hace que, por ejemplo, hoy no haya ningún libro para chicos argentinos en que aparezcan personajes que hablen como hablan los verdaderos chicos argentinos. O ah. sea, groseramente. Eso no se puede. <risa> claro, lo escatológico no... No, las malas palabras no entran porque no entran en la escuela. Nos vas a seguir contando en un ratito. Seguimos conversando con nuestra invitada de hoy desde el Estudio de Radio Nacional de la Feria del Libro. Estamos hablando de la gran escritora Ana María Shua. Pasaron 200 años y algo es claro. Argentina tiene historia. Cortitas de la historia. La historiadora Emma Chibotti rescata un aspecto poco conocido de la vida de justo José de Urquiza, quien era un hombre consagrado al baile y a las reuniones sociales. Así lo recuerda su contemporáneo Víctor Galvez, que decía, Urquiza era bromista y alegre, bailaba con cierto garbo ceremonioso de la época del Minué, y cuando se prestaba a la contradanza, las mismas eran interminables. <risa> Nuestra invitada de hoy, se lo recuerdo, es la escritora Ana María Yúa y el tema es la literatura para chicos. Ana María, publicaste hace un tiempo Cuidado que hay trampa, un libro de cuentos sobre mentirosos. ¿Por qué te interesó el tema de los mentirosos y las trampas? Bueno, es un tema muy lindo de la literatura popular. A mí me interesa todo lo que es literatura popular. Y literatura popular le llamo a, a la que es de anónima de tradición oral. Ajá. Y, y es muy interesante ver cómo en todos los eh, pueblos del mundo, en todas las culturas, en todos los países del mundo Hay cuentos de me pícaros, mentirosos, gente que eh, vive de su ingenio estafando al prójimo Y, y en muchos casos, digamos, es, es el, el, el que vive de su ingenio y el que, el que estafa y el que broma En los cuentos, no en la realidad, en los cuentos. Siempre eh, estafa y en broma a alguien que está por encima, a una autoridad, a un poder superior que generalmente eh, está mal ejercido. Uh -huh. Y entonces se produce como una especie de desafío al, al poder en malas manos. Ajá. Y, y el personaje lucha a través de su ingenio. Y eso aparece en, en la China, en el Japón, en Europa, en todas partes. Además que la literatura en sí misma es mentirita, digamos es una ficción, Además ¿no? de que la literatura, por supuesto, es una ficción, pero y además de que, el eh, digamos, pues es que hay muchos eh, lenguajes animales. O sea, los animales tienen lenguajes de muchos tipos. Este, pueden eh, los gorilas avisar cuando vienen enemigos, las abejas indicarse a unas a otras donde hay un buen campo de flores. Pero el lenguaje humano es el único que tiene la posibilidad de la mentira. Uh -huh. y esa es una de las definiciones que diferencian el lenguaje humano de los lenguajes animales Ajá. uno no se puede imaginar una abejita haciéndole un bailecito en el aire a otra para mandarla a un Lejos, lugar donde ¿eh? en vez de un, hay, de un campo de flores hay una autopista y quedarse ahí matándose de la risa claro, pero te puedes imaginar una mariposa haciendo creer que tiene más ojos que los que tiene o que los tiene en otro lado digo, también hay un engaño desde las apariencias ¿no? Eh... Sí, pero bueno, no es algo que la mariposa elige, digamos, es, es otra cosa, es otra cosa, y no tiene que ver con el con un con el lenguaje, con la expresión, ¿no? Uh -huh. El aparte, esos mentirosos son pícaros también. Claro. O sea, yo creo que es parte del humor, el humor de alguna manera eh, permite eh, conservar cierta dignidad frente al poderoso tal cual. O sea, el poderoso no puede hacer nada frente, frente claro. a un Es como el pequeño enumerada. arma que tiene el que no es, es poderoso. Claro, es Exacto, la, el lazarillo es como de Tormes, todo eso. El lazarillo de Tormes, el mulán Nasrudim Avanti, los cuentos esos son los cuentos Claro, y esto, y, y, y el mulán sí, finalmente el mulá es un pícaro, Es un pícaro, ¿no? pícaro. Y, sí. y así como el Nasrudim Avanti, eh, en todas las culturas existe este personaje así con estas características, ¿no? Que es una mezcla de pícaro y de sabio y que eh, y una mezcla de pícaro tonto y sabio claro y, y, y qué bueno y que desafía el poder cómo te ha ido con tu experiencia con la experiencia de que hayan llevado dos novelas tuyas al cine estoy hablando de los amores de laurita un libro muchísimas veces reeditado y soy paciente Eh, bueno fueron cosas distintas porque los amores de Laurita realmente se terminó se estrenó y bueno y todavía se sigue dando de vez en cuando la pasan por volver eh, En cambio soy paciente nunca la pudieron terminar mm. se quedó el director o sea se filmó toda la película y, y nunca se pudo, se le pudo poner sonido. Se quedó sin plata el director y no productor. Te puedo sí, Doctor, no te puedo creer. Impresionante. No te puedo. Con un elenco bárbaro, trabajaba Oscar Qué Martínez. Gabriela Acher, Sí, sí, oh. una cosa muy, muy frustrante. Estás empatada. Sí. Sobre todo para el pobre director que puso ahí todo lo que tenía. El que ¿y vendió departamento. ¿Quién, ¿Quién es el director? Eh, era su ópera prima, Rodolfo Corral. No, no sé nada de él, ni siquiera sé si está vivo. Ana María Ayua es nuestra invitada, se lo recuerdo. Después de las noticias y de Ana Padovani con Catita y Pepe Arias, vamos a seguir hablando con ella sobre literatura infantil en la Argentina. Buenas tardes, señores y señores, aquí damos comienzo a la efeméride ignoranta, o sea, la que nadie la conoce. A cargo de quien les habla Catalina Pisafrola Langanuso para Catita y del cébrele conductor Pepe Aria que con su fina voluntad saluda a la distinguida audiencia Buenas tardes querido Filipipones Buenas tardes Catita Pepe, usted sabe lo que pasó un 27 de abril del año 1921 No Catita, no lo sé Ese día Pepe se compuso el famoso tango Melena No Catita, no se llama Melena, se llama Malena. Bueno, Pepe, es igual, pero escuche qué maravilla la letra. Melena gasta el mango en la laguna y en cada peso pone el caparazón. A mucho del Danubio su tos perfuma. Melena tiene pena de su calzón. Oh, catita es indignante lo que usted hace con las canciones populares. Las destroza todas. Ay, pero no se enoje, Pepe, que cuando yo le canto es para alegrarle la vida. Escuche el final. Melena ya en la estancia, su voz perruna. tomó ese vino oscuro de un bodegón del balance, que solo es sombra, cuando se come al piste como un jamón. Melina gasta el mango, combo de alfombra, Melina tiene peso en su calzón. ¡Cham, cham Catita, verdaderamente me parece muy extraña la canción que acaba de cantar Y bueno, Pepe, es que usted no tiene cultura para entender las vueltas a la historia Así que ahora nos despedimos hasta mañana Pero antes le decimos Si Argentina tiene historia, nosotros se la contamos Y mañana regresamos para cultivar la memoria Catita y Pepe Arias, en la voz de Ana Padovani Seguimos con nuestra invitada desde el Estudio Radio Nacional en la Feria del Libro, Ana María Ayúa. Ana María, circula por allí un dato, una estadística de que los chicos argentinos leen en promedio menos de un libro por año. ¿Es así? Me parecería que sí, yo no lo sé, eso es lo que dice la Cámara del Libro. Uh -huh. Y sí. lo comparaban con Brasil, México y Chile, donde supuestamente leen más tres cinco libros por año promedios bueno disparos. no sé exactamente lo que pasa con Brasil pero en eh, en México hay constantemente ¿Qué? en forma regular y como una parte comprendida y aceptada por toda la sociedad eh, ediciones que hace el Estado de libros infantiles o que las hace directamente el Estado o que la compra a la editorial, ediciones muy, muy grandes, de 250.000, 300.000 claro. ejemplares, Ajá. que el Estado le compra a la editorial y distribuye entre los chicos. Pero eso se hace siempre, no es este una cosa excepcional. no Acá ahora eh, el Ministerio de Educación ha hecho unas antologías muy lindas realmente para, para chicos eh, de las escuelas primarias y secundarias, Eh, que se distribuyeron a todas las escuelas y también a los chicos de colegio secundario le van a llegar gratuitamente un libro a cada uno. Uh -huh. eh, pero bueno, no sabemos si esto va a seguir, esto fue una cosa puntual, ¿no? Claro. Sería bueno que eh, se estableciera como algo normal, claro, como política de estado. Claro, ¿no? Eh, que bueno que, que, el, que el Estado o, o, o produzca o le compra a las editoriales ediciones especiales así gigantes para repartir entre los chicos. ¿Te acordás que habíamos hablado el otro día de, de un volumen muy importante del de, de Ministerio en todos estos años? Sí. digo Entonces, sí. Desde el 2003 en adelante se ha invertido. Se Pero ha invertido además, hay, mucho en libros. Sí, hay algo muy sí. interesante que es un rescate de todos aquellos materiales que fueron prohibidos para que tenga una libre circulación. Yo no sé si cuando hacen ese promedio lo están haciendo en función de lo que se compra. Uh -huh. Porque la verdad que el material que se da y el material que ya está en los colegios es más que un, el acceso a un libro Ajá. por año. Digo, El pibe puede tomar de eso lo que quiera, como hacíamos nosotros en claro. el colegio. Vos ibas, sacabas un libro, lo, volví, lo devolvías, lo manoseabas, lo leías te lo querías quedar y lo claro. tenías que devolver. A mí sí, me ah. suena poco un libro sí, en, muy poco. en chicos que están en edad escolar y que tienen escolaridad. O sea, ni siquiera leen el manual, en todo caso. Claro. Ni siquiera le, leen el cuaderno de geografía. Claro, Eso no una, corresponde. Un problema muy serio son las fotocopias. Quiero decir, reducen la cantidad de compradores de libro. Ahora, por otro lado, no, se dice, ojo. si no existieran... Eh, sí, muchos chicos no, no. no podrían acceder. Claro. No, no, las la fotocopias, este, cuando no queda otro remedio, bienvenidas sean. Por supuesto. A mí lo que me irrita y me pone muy mal es cuando veo que eh, colegios privados trabajan claro. con fotocopia con los chicos. Eso está mal, eso es un robo, es una estafa. No es lo mismo que una escuela pobre, una escuela estatal de una zona humilde donde no hay más remedio que trabajar con fotocopias. Eso ta pasa también. Eh, pero a mí me ha pasado te digo en el arcoíris la escuela de, de donde fueron mis hijas eh, que me llaman para para hablar sobre uno de mis cuentos y yo les digo bueno eh, pero cómo cómo les llegó a los chicos mi cuento Dice, bueno, como no encontramos ninguna antología que tuviera realmente todo lo que nosotros queremos para los chicos de Arcoiris, entonces lo que hicimos fue fotocopiar un cuento de cada libro y armamos nosotros una antología y la anillamos. Le digo, ay, se la vendieron a los padres. Sí, sí, pero al costo. No, claro. ¿No? Es, <risa> eso es robar, estafar. Están estafando a los padres, estafando a, los, eh, a las editoriales y estafando a los autores. Ajá. ¿Qué sí. perdemos colectivamente cuando, se le, cuando los chicos leen pocos libros? Eh, perdemos eh, mentes más abiertas, perdemos eh, gente con una capacidad de pensar y, y de procesar la realidad de acuerdo a su propio criterio, eh, perdemos tolerancia, perdemos eh, la capacidad de eh, leer y entender Eh, cualquier otra cosa que a uno eh, le inspire curiosidad o en lo que quiera avanzar, porque bueno esa lectura que se hace en la infancia es la, la apertura a otras posibilidades de lectura. No todos los chicos se van a convertir en adultos lectores de literatura, uh -huh. pero todos, cualquiera, en cualquier área, si sean electricistas o plomeros o técnicos de televisión o lo que sea, o modelos, en alguna etapa de su vida, van a necesitar leer acerca del de tema en el que se están especializando, aquellos en los que están trabajando. Van a querer y van a necesitar y, y va a ser maravilloso que puedan hacerlo, ¿no es cierto? Claro. Y perdemos capacidad crítica, obviamente. Por obviamente dejar de perdemos capacidad crítica. Y yo le sumo que perdemos imaginación, porque claro, si hay algo que la que la lectura comparado con la televisión, por ejemplo, eh, promueve esa imaginación. Claro. Y pe perdemos ortografía, porque si no lees, no tenés claro. a veces tanta... Eso es la posibilidad de tener más, sobre todo, en los, los chicos más me jóvenes que tienen una gran memoria fotográfica ahora, ¿no? Claro. Con tanta visualización, con A tanto mí internet. me preocupa menos el tema de la ortografía. Sé que hoy hay correctores en, en la computadora y que la en fin nuestros próceres escribían con una ortografía vacilante uno ve a veces este cartas de de San Martín o de Sarmiento en que de repente historia aparece con h sin h con sí pero depende griega, a lo que te dediques. hay cada cada cosa escrita en los medios gráficos por ejemplo que dan susto no sí. esto en el ahorro que hay sí, sí, acerca de que no hay más correctores claro tal cual se siente mucho la falta de correctores muchísimo sí, sí, sí, muchísimo sí. esto es grave sí. Ahora, sí. comparemos, eh, no los de 12 o 13, que vos decís ya, son para vos un adulto, en que sí, no, no le permiten serlo. Sí. Comparemos cuando escribís para chicos de 6, 7, 8, 9 años y cuando escribís para un adulto. ¿Es más complejo escribir para un adulto que para un chico? No, es diferente, es diferente. Uno tiene que tener en cuenta eh, precisamente a quién va dirigido, uno tiene que tener la buena memoria de acordarse qué era lo que le gustaba leer cuando tenía esa edad. Uh -huh. eh, y bueno, y tiene que saber que está escribiendo para alguien que no tiene totalmente desarrollado el pensamiento lógico, que tiene menos vocabulario, que tiene menos experiencia. Eh, y de, digamos, con esas eh, tres condiciones, el, los límites los pone el talento del autor. Porque, bueno, uno puede decir, para los chicos no se puede hacer literatura experimental. Entonces te acordás de Alicia en el País de las Maravillas. Claro. Y resulta que sí si se puede. En el espejo. Después uno Uf. dice, no, a los chicos no les interesan los libros largos. Entonces aparece Harry Potter. Claro. Exacto. Claro. claro. Siempre, eh, los genios siempre sal, se saltean, se saltan por encima de de esas barreras este, del prejuicio. Claro. Contanos de tu último libro sobre los dioses griegos. Es un libro para chicos. Claro, es un libro de sobre los... Que se llama dioses y héroes de la mitología griega. Eh, y bueno, y ese es el tema. Y lo que yo traté de hacer es eh, integrar a los dioses y a los héroes en una historia coherente, cerradita, que era lo que a mí me hubiera gustado leer cuando era chica. Porque bueno... Yo era una ávida lectora de mitología, pero no conseguía integrar los mitos, se me mezclaban unos claro. con otros y si a quién. Pero entonces, Hércules y quién estuvo antes y primero Perseo y después este. Y entonces, eh, bueno, traté de darle a, la, a toda la historia un armado general así desde el, la creación del, del mundo, eh, como la, la tierra creó. Al cielo estrellado para que sea su marido, porque solo el cielo estrellado es capaz de cubrir la tierra. Eh, y, y cómo fueron apareciendo los primeros dioses y los, los titanes, y la lucha por los dioses de los dioses del Olimpo por quedarse con el poder sobre el universo. Y después, bueno, la aparición del hombre y de los primeros héroes. Seguimos hablando en un ratito con Ana María Ayúa sobre literatura para chicos. Conocer Argentina tiene historia Voces con historia Voces con historia Pienso que soy apenas un aprendiz Este oficio nunca se termina de, de aprender Y creo que sería una jactancia afirmar que uno es un escritor Este es un oficio solitario No es un trabajo colectivo Andrés Rivera 2005. Hola, para el programa de Jorge Alperín, muchas felicitaciones por la mención que del Martín Cierro, ojalá se lo ganen, y es un orgullo para la radio, para estar escuchando todo el día esta radio y que estén eternados así es una alegría. María de San Justo. Hola, soy María Elena, le estoy hablando desde Junín. Me alegro muchísimo, muchísimo que estén candidateados para el Martín fierro porque si alguien se lo merecen, son ustedes. Y más de cuatro veces yo digo, ah, ese tema no me interesa, no lo voy a escuchar. Se las arreglan para que sea interesante y para que uno aprenda algo. Los felicito de corazón, me alegro muchísimo y espero que lo ganen. Gracias. Gracias también a los amigos aquí desde Estudios Centrales que nos llegan a Argentina. Tiene historia arroba radionacional.gov.ar. Muy amable Oscar Espíndola por los saludos. También para Mariel de Capital que hasta ahora está trabajando con la compu. Nos felicita, manda besos con este. una larga y así para todos. Muchas gracias y también Edith que saluda a nuestra invitada. Agradecerle el aporte que hace a la literatura infantil. Jorge. Bueno, este es el premio Grosso, de verdad, el que los oyentes nos quieran seguir, de que valoren lo que hacemos, de que nos sentamos tan reconocidos por ustedes, de verdad. Yo tengo, es tengo mensajes desde Chosmalal, desde uh -huh. San Antonio de Areco, desde Mendoza, Desde Córdoba, desde acá de Buenos Aires, millones. Es muy impresionante, porque, digo, básicamente, ¿qué es lo que están diciendo? Que nosotros les ponemos en el oído a aquellos que tenían ganas de escuchar y ellos nos devuelven el afecto. Es fantástico. Es, es fantástico. Un, es un maridaje casi tan lindo como un buen tinto con un buen queso. Claro que sí. Sin los oyentes, viste, no. Los oyentes, además, de Argentina, tienen historia... Además, son los tipos sí, son que parte se están tirando del programa. todo el tiempo. Sí, sí, sí. Todo el tiempo son están corrigiendo, agregando informaciones maravillosas. Hay una frase que ya es histórica. Ah, pero les falta hablar de... Claro, les falta. Hoy no hablaron de tal cosa. Ana María Ayua es nuestra invitada de hoy. Eh, ¿Por qué son muchas más las autoras que los autores de literatura infantil? Bueno, yo quiero discutir un poco eso. Eso. Eso no es tan así. ¿No es tan así? No, o sea, eh, para empezar tenemos una fuerte tradición en Argentina, una antigua tradición de hombres que escriben literatura infantil, desde Horacio Quiroga, el que para mí es el más grande de todos, Este, pero bueno, Álvaro Yunque, Germán Verdiales... Eh, eh, Vigil. Vigil, Vigil Constancio Villa Vigil, Villafañe, Villa Villa eh, Tallón, ¿no?, el... Mm. el José Sebastián Tallón. Claro, José Sebastián Tallón, muchos hombres que escribieron literatura infantil. Pero, digamos, sí admito que eh, de todas maneras las mujeres serán mayoría por mucho tiempo hasta que la literatura infantil en los últimos 20, 30 años empezó a convertirse en un campo profesional donde empezó a haber eh, dinero. Se, se, ahora, digamos, los autores de literatura infantil pueden ganar muy bien. Eh, y entonces dejó de ser un, un, un campo, so, sobre todo, femenino. ¿no? Era, la literatura infantil era de las mujeres cuando era un trabajo... Eh, mal pago, desprestigiado, poco considerado. Ajá. Entonces, en, en la medida en que todo eso se revirtió, empezaron a entrar los hombres, naturalmente. Y entonces, hoy tenemos muchísimos autores varones de literatura infantil, pero muchísimos. Eh, ¿Qué te puedo decir? Eh, Pablo de Santis. Pablo de Santis, Marcelo Birmajer, Gustavo Roldán, Franco Baccarini. Mariño, eh, ¿no? Ricardo Mariño, por supuesto, eh. No sé, pero montones. Uh -huh. claro. ¿Y las nuevas generaciones de escritores sí. de literatura adulta también incursionan en literatura infantil? Hay algunos que sí, como dijimos, por ejemplo, Birmager, Mariño, uh -huh. escriben literatura para grandes y para chicos. Pero que no son nuevas, nuevas generaciones. No, ya no son sus... nuevas, nuevas. Lo que pasa es que las nuevas, nuevas, yo no las conozco. Los, los, los, la gente realmente joven que está escribiendo hoy literatura infantil No los conozco mucho. Claro. Pues sabés que hablábamos antes de los mitos griegos y hace pocos días se reeditó un libro de Robert Graves, que es clásico sobre claro. los mitos sí. griegos, sí. un maravilloso autor sobre los mitos griegos, el de Joe Claudio también, ¿no? Eh, y él decía qué relación extraordinaria tenían los griegos con sus dioses, que prácticamente no estaban en el cielo allá lejos, estaban muy cerquita, ¿no es cierto? En el Olimpo estaban llenos de defectos, eran envidiosos, vengativos, malvados muchas eran veces. Eran profundamente humanos, bueno, claro. claro. Sí, sí, además se equivocaban, además no eran invencibles, ¿no? A mí me sorprendió muchísimo cuando vi que en una de las de estas luchas por la apoderarse del universo... Eh, Zeus tiene que luchar contra un monstruo que le manda a Gea, que es Tifón. Y Tifón lucha contra Zeus y le gana, y con una hoz muy... Especial, le gana al máximo al Le grande. gana al máximo, le gana a Zeus. Le corta los tendones y se los saca, le saca los tendones y los músculos en una extraña operación quirúrgica. No lo puede matar porque Zeus es inmortal pero eh, lo, lo deja ahí tirado, paralizado, eh, y los tendones y los músculos los meten en una bolsita y se los lleva y los entierra en un lugar y los pone al cuidado de una terrible dragona. Y, y bueno, y ahí tiene que intervenir Hermes y, y bueno, con, con una flauta mágica, Hermes y Pan consiguen dormir a la, a la dragona y, y lo vuelven a operar a Zeus y le ponen los tendones ponen y, la, los y los músculos. Y claro. aparte tenían vida familiar. <coughs> Porque Talmente. se casaban, se peleaban, tenían hijos, los hijos peleaban con los padres. En cambio después ahora tenemos un dios solterón, ¿no es claro, cierto? Claro. En la civilización judía cristiana. Sí, Soltero, <risa> raro en ese aspecto, en fin, algo se bueno, ha perdido. No es, eh, no, es humano, no, no, no es, es humano, humano. Es verdaderamente un dios, claro. <risa> Pero algo se ha perdido, es, digo es en el Sí, sí, algo claro, se ha perdido, es o sea, algo di distinto, completamente diferente. ¿no? Se perdió toda la variedad, diría yo. Sí, tampoco claro. nunca tuvimos la cuestión de. Claro, ir... el dios judío cristiano es un concepto intelectual, exactamente. Sí, claro. claro, en cambio los dioses griegos. Si vos hablas de los dioses de los, pueblos, gente. de los pueblos, claro. si hablas Los dioses de los pueblos originarios tienen todos los puntos de contacto con los dioses griegos. Claro, claro, claro por claro. Habitaban entre sí y tenían asiáticos. Un poco más cerquita que los griegos, los, los pueblos originarios, los mapuches y los com tienen esta cuestión de la vivencia cercana. Claro, de la, los de su claro. divinidad. Tenían seguro, y tenían... También relaciones entre ellos y se peleaban, y había problemas de herencia, los hijos con los padres. Todo. Todo. Una pregunta, vos hablaste en un momento que te interesa lo que viene del, del, del saber popular, sí. de las crónicas populares, y hablaste también que en este momento están muy dirigidos los libros por eh, las, los que las escuelas piden. Sí. ¿Cómo ¿Cómo se cruzan esas dos cosas? O sea, ¿se puede hacer...? Eh, hay No te digo censura, pero hay ciertas limitaciones, entonces, para escribir cierto tipo de temas... Sí, pero eso no tiene que ver con los cuentos populares o sea los cuentos populares Lo doy son, como un ejemplo el son muy popular. bien aceptados son por las escuelas son, son muy bien hoy son muy bien aceptados por la escuela incluso con, con toda su carga de dramatismo uh -huh. cosa que digamos hasta los Eh, digamos 70 80 no no pasaba. no caían bien claro pero hoy sí hoy ah, bueno, son, uh -huh. es una buena noticia tenemos más mensajes de los oyentes de Argentina tiene historia vamos a escuchar qué tal para el programa de Argentina tiene historia los libros con los que yo me crié fue el de Elsa Bornemann eh, Queridos Monstruos después eh, de más grande con la literatura de Lovecraft y Tolkien también que de preadolescente me volaron la cabeza muy bueno el programa muchas gracias Chicos, soy Tati. Bueno, un lujo la invitada que tienen, pero además, ¡qué maravilla! Los felicito por lo del Martín Cierro. Estoy segurísima que ustedes lo van a ganar. Todo mi cariño, toda mi emoción. ¡Qué maravilla! ¡Qué divino! ¡Se lo han ganado! ¡Besos, yo! Tati, quedó corta la cinta para la, todo el mensaje. Tati, la, un abrazo. La, eh. que Qué cálida a, a, a que es. hay que felicitarla por el premio. Que Felicitamos, claro que sí, sí por el premio a ella. Estamos todos premiados. <risa> <risa> Pero bueno. somos una familia muy premiada. Muy premiada. Jorge, eh, el eh, perdón. cine de hoy está poblado de mitos, ¿no? la tenemos a Graciela gritando, perdón, perdón. Perdón, perdón, perdón, Graciela, no, tenemos no, mail también. Que, quería, sí, sumar desde Estudios Centrales el saludo de Márgara Averbach por el Martín Fierro. Abrazo, Así lo decimos, ¿no? Al pasar, nomás más. <risa> y, y Mario capazo que envía un saludo muy especial a nuestra invitada y gracias por el nivel de la charla y lo que están aportando en este programa. Bueno, gracias, Graciela, y bueno, iba justo a preguntarle a Ana María Shua, eh, si el cine de hoy podemos identificar que está poblado de mitos y en el fondo están los fantasmas de aquellos dioses de la antigua Grecia o Roma en las películas que vemos hoy de aventuras para los chicos. Sí, por supuesto, están, pero digamos, no es que el cine de hoy eh, de pronto los rescató, sino que han estado siempre, desde el comienzo de la historia, desde que... Desde que nacieron los mitos griegos en adelante, eh, la civilización occidental los reeditó una y otra vez a través de todas sus ficciones. Y, y por supuesto, también en el cine. ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es una experiencia permanente la relación con esos mitos? Eh, bueno porque son fantásticos porque son maravillosos <risa> son extraordinarios eh, y nos porque gustan. tratan temas de la realidad y del ser humano claro tratan temas profundamente humanos y además este tienen bueno esa, esos monstruos fantásticos extraordinarios que eh, una y otra vez dan ganas de recrear no como las las este, esas esas tres grayas que Eran tres viejas tenebrosas que compartían un ojo entre las tres. Este, no, hay que se le tiene que ocurrir a una. Sí, pero mira si ya te aparecen las gárgolas, por ejemplo. A mí ¿eh? me, oh, me. ¿Vos bueno, sabes que ese, claro. ese era, un sueño que me perseguía cuando era chiquita. Perdón, las la gorgonas, medusa, las la medusa, gorgonas. claro, la medusa con sus cabellos de serpiente sí, y sus sí, ojos sí. que convierten en piedra. Ese era un sueñito recurrente wow, cuando era pequeña. Claro. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿En qué estás trabajando ahora, Ani? Ahora estoy terminando un libro sobre el circo. Un libro de mini cuentos sobre el circo. Eh, con, con Bueno, es, ese es el tema y está muy basado en, en historias verdaderas del circo y en personajes reales. Ajá. Eh, y, pero bueno, los, los, los cuentos son míos, ¿no? Pero son eh, a, a partir de, de alguna pequeña historia verdadera, Sigo adelante yo con, con una fantasía propia. Pero digo historias verdaderas como por ejemplo personajes que existieron claro, como personajes, Frank Brown. Claro, por supuesto como Frank Brown, no Frank, Frank Brown, Brown. Frank, Brown <risa> Frank Brown, a quien los, el payaso a que los chicos argentinos llamaban Frank Brown. Eh, y o por ejemplo eh, un famoso payaso inglés que eh, respondía a las pullas del público con frases de Shakespeare, Ajá. Eh, cosa que yo intenté hacer, pero nadie se da cuenta. <risa> <risa> hay que hacer una llamadita. Claro. Hay que hacer una llamadita. Una llamadita que diga, además uso Shakespeare, estás claro, aprendiendo. Claro, claro. No, pero es que hay, no hay, hay bichos que uno no sabe que existen. Por ejemplo, hay muchos circos que tienen ligres. Los ligres son... Una cruza de tigra con león. Ajá. Eh, son unos animales que no se dan en la naturaleza, se crían solo en los circos y son gigantescos. Los pueden ah, ver no sabía en... Sabía que existía, verdad, quiero. Existen de verdad, se pueden ver en YouTube. Y como eh, no heredan... El gen de crecimiento en los tigres va por vía paterna y en los leones por vía materna, estos que son hijos de tigra y león no tienen gen que detenga el crecimiento. Entonces, crecen sin parar incluso durante toda su vejez hasta la muerte. Epa. Ajá. Epa. Ajá. Y llegan a, a medir 4 metros y a pesar un, como 400 Son kilos. reales. Son reales, se llaman ligres. Se pueden ver, como digo, en, en YouTube al lado del, del entrenador, que es ahí chiquitito, al lado de semejante. Listo. Ya. ahora claro. acaba sí. de congestionarse YouTube. Bueno. Claro. Puedo sospechar en, en tu interés, tu fascinación por el circo que es el mundo de la desmesura, digamos, ¿no? Eh, sí, la mujer barbuda, los gigantes. Absolutamente, claro. Sí, sí, hay unas historias. Hay una Julia Pastrana, una mujer barbuda mexicana, que tiene una historia inconcebible, que no la voy a contar ahora porque es muy larga, pero sí, ella termina pariendo un chiquito todo peludo, igual que ella, Eh, ante los espectadores el chico muere y ella agoniza durante tres días con espectadores el marido vendía entradas una cosa extraordinaria ¿cómo hacemos para increíble? terminar este programa de Argentina tiene Historia con Ana María Ayúa después de que nos contó eso y todo el mundo se quiere quedar seguir <risa> seguí por favor, no podemos porque llegan las noticias de Radio Nacional después el equipo de Roberto Perfumo y Gustavo Vergara en Pasión Nacional Eh, bueno, nada, nos tenemos que ir Pero nos encantaría seguir Bueno, nos contás fuera de micrófono ¿no? bueno, Fuera de micrófono, pero en el micrófono Podemos terminar diciéndole a la gente Que vaya a comprar libros sí. Y que si no, tiene quita la fotocopia Que está, y... bueno, está bueno que por lo menos Un libro sea Extendido para todo el mundo Nos vamos, que tengan un muy feliz día Hasta mañana Chao cuento para que te quedes dormido. Y color incolorado, este cuento se ha acabado.